Si querés estudiar Licenciatura en Sistemas, Marketing, Administración de Negocios, Turismo, Comunicación Social o Tecnologías de la Comunicación Educativa, inscribite ya en la Universidad KS Mar del Plata. Informate gratis desde cualquier parte del país al 0800-333-7948. Universidad KS Mar del Plata. Vas a tener un título porque vas a saber.